10 de la mañana, 8 minutos. No sabemos si el doctor Álvaro Díaz Berenguer, quien tenemos en línea, tiene algún vínculo con Brasil o alguna predilección por la música brasileña, pero sí está bueno esta elección que, que hacía nuestro operador Vicente, porque Brasil se ha transformado ángeles en sí. el país, lamentablemente la el referencia. país emblemático en el tema del coronavirus, tanto en la cantidad de casos como en esto de la versión de la famosa cepa, la eh, nueva esta variante que está afectando nuestro país. Hace un tiempo eh, conversábamos en febrero, eh, casi hace un mes, un poquito más de un mes, con el doctor Álvaro Díaz Berenguer, que lo lo presentábamos, graduado como médico en el 84, especialista en medicina interna, docente, bueno, escritora, escrito libros como la medicina desalmada. Eh, conversamos un buen rato con él y habían quedado temas pendientes, así que lo estamos recibiendo con mucho gusto. Doctor Díaz-Benguer, buen día. Buen día, buen día para todos. Muchas gracias por esta llamada. Bueno, la idea era, en principio, además de, de las cosas que nos quedaron pendientes de, de ir profundizando en medio de esta situación tan particular, doctor, que, que está viviendo el mundo y nuestro país, en principio, eh, antes de ir a comentar a, a que nos dé su visión en particular de las medidas que el gobierno adoptó desde la visión como médico... Eh, eh, ¿Cómo evalúa la situación en la que estamos precisamente en este tema de la pandemia? ¿El crecimiento de casos? Eh, ¿La alerta que daban las sociedades médicas? ¿Cuál es el panorama que le parece importante eh, pasar en limpio a esta altura? Bueno, lo, lo primero que creo que, que ocurrió fue que nosotros nos tomamos muy en serio las medidas en el arranque de la pandemia y... Mm -hmm pero que con el correr de los meses dejamos de percibir la potencialidad del virus y eh, se empezaron a abrir las puertas a la vida normal. Sí. Prácticamente en los últimos meses, salvo el uso del tapaboca esporádico, la gran mayoría de las personas retomaron una actividad casi normal. Eh, era esperable que el virus replicada replicara mm. por esa simple situación. Pero a eso se suma eh, algo que, que se venía advirtiendo desde hace mucho, que eh, los virus que son ARN como este, que son virus pequeños, con eh, poca estabilidad en genómica, tienen la posibilidad de mutar y tienen tanta posibilidad de mutar como oportunidades le dé sí. eh, la expansión del hospedero. a Hay una, una, un concepto interesante que es la noción del hospedero. El hospedero es aquel que permite el desarrollo del virus sí. en el cual se desarrolla la infección. Pero la noción del hospedero social es una noción más amplia que está vinculado con eh, la interacción social y con la posibilidad de infección de un ser a otro, desde un hospedero a otro hospedero individual. Bueno, eso forma la noción de un hospedero social. En la medida que aumenta el contacto interhumano, ese hospedero social aumenta. Y no solamente eh, aumenta la cantidad de casos desde el punto de vista clínico, sino que aumenta la posibilidad de mutar del germen. Sí. Este es un germen con gran potencial mutagénico. Él puede mutar y, y cambiar su estructura. ¿Y de qué va a depender? Bueno, primero del número de mutaciones a los que pueda este, acceder, que eso se debe al número de individuos que pueda infectar. Ya en un solo individuo tiene millones y millones de posibilidades de tener errores y cambiar su forma. Pero si además eh, hay, eh, como en el mundo, 6.000 millones de personas, tiene un enorme hospedero sí. eh, social en el cual repicar. Esto lleva inexorablemente a que muten. Ya se sabía de antemano, desde hace años se sabe que las pandemias iban a tener asociado la capacidad de los virus de mutar, como ocurría con la gripe. Es decir, todos los años hubo claro. que sacar una vacuna nueva porque la gripe estaba mutando. Exacto. ¿Y por qué sucede eso? Porque el hospedero social, por las condiciones de vida del mundo contemporáneo, que tiene una gran eh, posibilidad de traslados de seres de un lugar a otro gran interacción social y demás eso da un hospedero social enorme para que el virus se repique y tenga posibilidades de cambiar y él se adapta a las posibilidades que le da el medio, sí. cuantas más posibilidades le demos, él más se va a adaptar y qué ocurre siempre se va a seleccionar aquel que tenga mayor capacidad infectiva ¿se entiende? ¿se entiende? A que le dé mejores condiciones para su propagación, digamos. Exacto. Entonces, cuando adquiere más capacidad para transmitir y para infectar, mm. ese va a ser el, la mutación que prospere. Claro. Esto lleva, por tanto, a esta mu nueva mutación, que es la P1. Pero hay eh, en realidad se han conocido eh, miles de a esta altura de pequeños errores en la lo que pasa es que la gran mayoría no tiene importancia la mutación es un error la mutación es un cambio, un cambio en el material genético que condiciona cambios en el fenotipo en las proteínas que en última instancia son la forma de expresión eh, eh, que hace daño y que eh, genera la propia multiplicación del virus hmm. esta esta eh, eh, pequeñas mutaciones en su gran mayoría no tienen importancia no tienen ninguna significación ¿Qué? pero sin embargo hay ya por lo menos cuatro se las voy a, a decir porque las estuve repasando la b117 la b1 la p1 la b 143 son cuatro que causan realmente preocupación. ¿Por qué? ¿Esas están todas incluidas en la P1 o son otras cosas? No, no, no, no, no son cuatro distintas. Son cuatro diferentes. Son cuatro diferentes. Estas cuatro tienen eh, la capacidad de incrementar la, la, la, la forma de transmisión, se transmiten más fácilmente, y aparentemente, aunque todavía todo esto está en investigación, determinan cuadros clínicos más graves. ¿Por hmm. son, por ahora, sí. las cuatro que causan preocupación. ¿Cuál es el temor? Sí. ¿Cuál es eh, el miedo que se tiene? Que en algún momento, alguna de estas impidan el reconocimiento eh, de los test diagnósticos. O sea, que escapen a la detección diagnóstica. Este es uno de los puntos a los que se tiene temor. El PCR, que está ideado para encontrar determinada secuencia del ARN viral, en la medida que éste cambia, no lo pueden detectar. Claro. Lo segundo es la posibilidad de que las proteínas que genere, sobre todo hay una en especial que es a donde se dirigen todas las vacunas, que la proteína S o Spice, pueda cambiar de tal manera que sea irreconocible por los anticuerpos generados por las vacunas. La tercera es la posibilidad de que los tratamientos, sobre todo en base a eh, el suero de convalecientes deje de tener eficacia. Claro. Y, y con por e... tanto, sí, que este eh, esta nueva esta neo neonueva neopandemia sí. eh, genere un aumento de hospitalizaciones por eh, ser cuadros clínicos más graves. Claro, claro. Este es el temor. ¿Y el temor con la vacuna existe? Porque hay gente que dice, ¿y para qué me voy a vacunar? Si igual ahora aparecen cosas nuevas, la vacuna no va a poder con esto. ¿Cómo se ve desde ese punto de vista del tema de la vacuna? Lo que acá hay... Hay diferentes vacunas con diferentes ob objetivos. Mm. La vacuna que se está usando eh, más, que va a ser la China, sí. la, esa tiene varias proteínas como objetivo porque utiliza el virus total atenuado. atenuado claro. eh, utiliza el, el, el material antigénico de el virus completo. Sí. Mm -hmm. Mientras que, por ejemplo, la Pfizer utiliza fundamentalmente a la proteína S como objetivo. Uh -huh. Por ahora, por ahora no hay ninguna evidencia de que eh, el virus haya evadido las vacunas. Uh -huh. sí. Y no. aún cuando la hiciera, de repente no lo hace en forma completa. O sea, de todas maneras, eh, es posible que las vacunas generen protección a pesar de que esta no sea completa. Sí. Claro, doctor. En ese sentido, acá hay una pregunta que nos envía eh, Cecilia, que dice, bueno, lo saluda, y se tengo una duda. ¿No se contradice esa realidad de mutación del virus con la panacea de la inmunidad de la vacuna y la inmunidad de rebaño? Pregunto, porque cuando se logre una barrera al haber terminado las dos dosis, seguramente ya habría nuevas cepas ¿sería así? dice Cecilia eh, es imposible prever lo que es claro que cuanto antes nos vacunemos todos vamos a dar menor posibilidad de que siga mutando claro, claro. Eh, y que seguramente si eh, alguna variante una variante de escape eh, eh, sucede de toda manera el cuadro clínico seguramente sería muchísimo más leve. Es decir, uh -huh. vacunar sí si o sí si, no ayuda. Vacunar uh -huh. sí si o sí si, no hay duda y con cualquier vacuna esta. Claro. Tal. Porque la velocidad con la cual está eh, propagándose es tal que va a generar en poco tiempo la saturación del sistema asistencial. Sí, claro. Eso lleva a que los pacientes no se puedan atender, que puedan llegar incluso a morir en su casa, situaciones que empiezan a ser terribles como ha ocurrido en otros países. Sí, sí, sí. La única forma de evitar esto son dos. Una, las medidas de aislamiento, evitar el contacto con otras personas y con superficies que hayan estado en contacto con otras personas, con aire que haya estado en contacto con otras personas, o a través de una vacunación masiva lo antes posible. Doctor, en esto de las vacunas, que todo el mundo, digamos, desde los médicos recomiendan todas las vacunas, eh, eh, y se destaca la efectividad que se ha demostrado dentro de las que llegan a nuestro país, que es la Pfizer, porque también sí. se dice que la Sputnik V tiene un alto grado de efectividad. Pero en el caso de la Pfizer, más allá de, de este sistema nuevo, el ARN mensajero, a veces hay una particular... Eh, preocupación desde eh, que no sé si esto es científicamente sustentado desde las personas que presentan distintas características de alergias ¿cabe una precaución especial eh, con esa vacuna en este sentido? todo producto en uh -huh. in que ingrese al organismo capaz de desencadenar una reacción alérgica dependiendo de las condiciones inmunológicas del sujeto claro la proteína la, la vacuna Pfizer La vacuna Pfizer ¿qué es? Es un ARN ¿Sí? mensajero construido en el laboratorio sobre la base del ARN del virus al que se le han hecho cambios sustanciales rodeado de una especie de cápsula vamos me llamarle así que contiene determinadas sustancias como polietilenglicol, por ejemplo, y cosa por decir, que es capaz de desencadenar reacciones alérgicas. Mm. Eh, ¿qué proporción? La proporción está en el orden de alguna decena por millón de Ajá. habitantes. Bien. Cuando uno pone en la balanza casi todas las vacunas, siempre hay ...algún efecto colateral en el orden de unos pocos individuos en el millón de habitantes. Pero en el otro platillo, ¿qué es lo que hay? En el otro platillo hay que el 90% más de la población es susceptible al virus... ...y que si se enferma tiene una probabilidad de uno en 100 1 en mil de morir. Uh -huh. Entonces, cuando uno hace este balance... Eh, no hay duda, no hay duda claro. que hay que vacunarse, pero no hay duda. Es muy bajo el porcentaje de eventuales reacciones alérgicas. Es digamos. que no se puede hablar ni de porcentaje, hay que hablar de por un millón. Claro, claro. Claro, claro. Claro. En cambio, en muertes por COVID hay que hablar de porcentaje, uh -huh. ahí la diferencia. Es importante subrayar, digamos, eh, hay cosas que se, se han venido insistiendo ya en este año, pero a medida que... y, y sigue habiendo porcentajes altos de, de gente que manifiesta que no se va a vacunar, ¿no? Pero además, eh, gente que que intenta manejar las estadísticas, eh, creo que estamos en, en cuanto a cantidad de positivos en el registro oficial, 0,37 se decía menos de un 1% de la población, ¿verdad? Eh, esos números se siguen esgrimiendo por quienes cuestionan esto como muy bajos y que son bajos las cantidades de internados en CTI, no, no, no, etcétera. No, no entiendo, no entiendo bien el, los números le, le están narrando lejos. Claro. En cuanto a positivos en una población de 3 millones y medio de habitantes, digamos, Eh, se habla de menos de un 1% ¿de qué? de, de positivos no, ¿verdad? no, no estamos, eh, yo ahora no, no estoy al tanto de los últimos números ya le digo pero está, estamos eh, por encima del 3%, 3% fácil y que entonces con... puede ser de internaciones que estemos chequeando pero en el sentido igual en el sentido de la pregunta es ¿en qué es bajo respecto a la cantidad de, de habitantes en quienes pero este argumento que usted señalaba que es el cuello de botella del panorama planteado que es la saturación de los servicios de salud porque digamos, la mayoría de la gente transita la enfermedad sin mayores consecuencias digamos que, que más que la de una gripe ¿verdad? eso es lo que dice el nivel mayoritario de los casos eh, hay, hay una, con la gripe siempre se dice lo mismo sí. la gripe tiene mortalidad pero tiene una mortalidad que debe andar en promedio en 0,1% menos. Esto está por encima del 1%, depende de la cantidad, de la, la, la, la franja etaria que uno considere. Uh -huh. Porque cuando uno se va a las franjas etarias de gente más añosa, la mortalidad sube eh, vertiginosamente. Eh, cuando se dice eh, hay pocos casos, uh -huh. es porque se han tomado hasta ahora, determinadas medidas de aislamiento y de prevención que han impedido que tome al 50% de la población. Pero si esto se dejara eh, rodar sin intervención y tomara al 50% de la población, fíjense ustedes de qué estamos hablando. Uh -huh. Si tenemos un millón y medio de personas, vamos a tener como 15.000 muertos. Digo, para tener una noción grosera, estoy sí, sí. Este, eh, haciendo cálculos absurdos en, en, en el aire, pero acá no podemos este, eh, pensar en, en, en así tan fácilmente en número muerto porque es terrible, sí. es terrible. Fíjense lo que está pasando en Brasil. Muere sí. eh, una o dos personas por minuto. Es una cosa insólita. Es decir, eh, lo que hay que tener claro es que si uno deja que esto ruede libremente sin contención, toma a una enorme proporción de, de la persona La gripe habitualmente no pasa de tomar al 20% de la población, 30% a lo sumo, y con una mortalidad más baja. ¿Mm? Esto no, esto puede llegar al 80, 85% de la población. Con una mortalidad más alta, eso es el, el, el, la gravedad que tiene además una velocidad de transmisión muchísimo mayor que de la, de la gripe. Entonces, además, el, el sacudón para todo el sistema asistencial es brutal, porque el que ingresa por un infarto no, no va a tener lugar en el CTI. Claro. El ingresa porque tiene una apendicitis, se le complicó, y tiene que ir al CTI, tampoco va a tener lugar. Estás ocupando lugar de para de otras patologías también, digamos. Exacto, para tener... y además... Eh, la repercusión sobre la salud no va a ser solamente, estrictamente, vinculado al tema de la neumonia bilateral por COVID. Mm. Va a tener que ver con todo lo que no se puede atender. Ya, ahora, nomás, se suspendieron oh, sí. todas las cirugías de coordinación hasta terminar abril. Esto es terrible. ¿Cuánta mm. gente queda para operarse para atrás? Claro, ahora quedó además suspendida todas las cirugías, ¿no? Por hasta eso. 30 de abril... Todo suspendido. Hay una pregunta acá, una oyente dice, ¿qué hacemos quienes padecemos enfermedades autoinmunes y alergia con 72 años? vacuna sí? ¿Cuál o ninguna? Depende que, depende que hay alguna patología específica. Alguna patología específica. Que tiene una cosa se llama reacción de patergia, que es cuando se inyecta algo reacción independientemente de lo que se inyecte por simple hecho del puntazo hace una reacción salvo esa situación todos los demás se tienen que vacunar sí. sin lugar a duda cuanto más comprometido cuanto más enfermedad autoinmunitaria más se tiene que vacunar bien porque las posibilidades que se le complique con el COVID son mayores bueno, otra Silvia que se llama Silvia Gabriela Dice, buen día, tengo una pregunta para el doctor. Tuve COVID en enero, trabajo en la salud y quiero vacunarme, pero el sistema no me habilita para hacerlo. Sí. Temo que con esta mutación del virus quede muy expuesta y me vuelva a infectar. Es lógico que por haber adquirido la enfermedad trabajando y haber avisado de mis síntomas inmediatamente al Ministerio de Salud Pública y a mi prestador, para no perder el hilo epidemiológico, hoy es una pregunta, ¿no? ¿Es lógico que se me margine y se me deje más expuesta? En realidad, al haber tenido la, la enfermedad, se supone que generó anticuerpos, porque ya se curó por sí. sus propios anticuerpos, si no, no se hubiera curado. Claro. Es decir, que generó anticuerpos. Se cree, este, ya hay bastante evidencia en ese sentido que por lo menos por seis meses queda cubierta como si le hubieran vacunado. Ahí está. Eso quiere decir que dentro de seis meses, si pasados seis meses a partir de su cuadro, puede vacunarse. Que no tiene urgencia en este momento uh -huh, claro. a otras personas, que por ahora está con cierto grado de protección. Bueno. ¿Hay reinfecciones? Sí, hay reinfecciones. Uh -huh. Todavía está por poderse determinar el grado de severidad de las reinfecciones, pero probablemente sea mucha menor este, su repercusión. Claro, reinfecciones eh. de quienes ya tuvieron y puede haber eh, los vacunados también, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. Exactamente, los vacunados también pueden infectarse, pero ¿qué pasa? Si lo hacen, suelen hacerlo de una manera más leve, ¿no? Mm -hmm. eh, Y por lo general evitando cuadros se evitan los cuadros graves. Eh, de todas maneras, la posibilidad de la infección del vacunado todavía no se sabe si impide el contagio de otros. Y aquí que, y esto es una noticia que no es muy buena, debemos mantener todas las medidas de claro. control de la infección, por lo menos por lo menos las vamos a tener que mantener todavía por seis meses más. y sí, sí. ¿A qué voy con esto? Bueno, en relación a las medidas del gobierno que tú me preguntabas, yo creo que el gobierno está priorizando eh, la economía ante la salud a pesar de que diga lo contrario. Sí. Lamentablemente, eh, yo no puedo concebir que sigan abierto los shopping sí. eh, en ambientes cerrados, donde a pesar de que se utilicen Eh, tapabocas, el virus circula y queda en el ambiente y tapaboca o no, tarde o temprano puede ingresar sí. al organismo. Sí. No puedo concebir que no se eh, prohíba más determinado número de personas por comercio. No puedo concebir que todos aquellos comercios que no son esenciales se mantengan abiertos. No puedo concebir que, que se cierren los free shops y no se cierren todas las comercios de Rivera que están asociados a la venta para la gente que viene de Brasil con la nueva cepa, que ya inundó el Uruguay, que está en un 15, 18% de, de sí. las muestras y que seguramente va a hacer, este, va, se va a diseminar rápidamente por todo el territorio. Eh, no se puede concebir cómo... Eh, la actividad privada no fue tocada. Eh, no se puede concebir cómo las grandes empresas no aportan, así como aportan la gente este, de, de los públicos con sueldos altos, no entiendo por qué las grandes empresas no pueden aportar su cuota parte para el control de la epidemia. Son cosas que... Este, y además eso de la libertad, es mentira, Los no casinos libertad, siguen ¿no? abiertos, ¿no? Los casinos. Pero es una cosa insólita es que se cierren las escuelas y siguen abiertos los casinos. Sí, cuando se le preguntó sobre eso, el presidente dijo, "Yo creo que tendrían que cerrar" o algo así, pero como que no como que fuera no podía puede... ya más. Sí, no no puede <risa> sí, sí. tomar decisiones sobre eso. Pero es insólito. Es insólito, sí. No hay un ambiente además más cerrado, más este si se logró que eh, el tabaco fuera erradicado de una manera eh, ahí no hay libertad que valga realmente claro. se tomaron medidas que coartaron las libertades bueno, acá se trata lo mismo no hay la libertad de, de hacer lo que se quiere no puede ser bueno, habrá que ver qué reacciones de la sociedad así como fue importante la presión de las sociedades médicas la noche anterior y Bueno, los propios trabajadores de los casinos, en fin. Pero tenemos... Más preguntas, eh, preguntas. ¿Sí? Yo quiero hacer una precisión sí, antes que nos sí. nos hallamos. Eh, por la pregunta que le hacía y la responsabilidad de que manejemos datos bien, el eh, doctor, lo que yo le decía de porcentajes. Estoy mirando, por ejemplo, la diaria del 22 de marzo hace dos días y esto era lo que yo le, le eh, pretendía preguntar, que la cifra de casos activos hace dos días había ascendido a más de 13.000, 13.015, lo que marcó un hito para la pandemia de Uruguay que superó a Argentina en la proporción de casos activos respecto a su población, 0,37% de la población, que claro. era el porcentaje que yo le decía, contra, contra 0,35% de Argentina. Sí. Cuidado que ahí lo que estamos haciendo es los casos en este momento activos. Exacto, sí. No quiere decir los casos totales del país. Es decir... Ah, bien, bien, sí, sí, claro. Cuando uno analiza... Total, este, hemos tenido como 90.000. 86.007. Esa es una proporción, no sé, hay que sacar la proporción sí, de, sí, de sí. la población afectada, porque esa es la población que fue afectada. Claro. De todas maneras, hay que saber que de la población afectada el 50% suelen ser asintomáticos. El otro 50% suelen ser enfer enfermedad. Uh -huh. De esos, a su vez, más o menos el 10% merecen internación. Claro. De esos, eh, una proporción que van a dar el 3-4% en CTI y de esos, un 1% fallece. Es decir, a lo, a lo que voy es que se cumple en casi todas partes del mundo las mismas proporciones. Claro. Lo que hace variar todos estos números es el porcentaje total de la población afectada cuando nosotros tenemos como tenemos ahora entre 1500 y 2.000 casos nuevos por día nosotros sabemos que va a haber aproximadamente unos 10 eh, casos a 15 eh, alrededor de 15 o 20 casos que van a ingresar a cti que van a ingresar a cti uh -huh. por día. Y esto es lo terrible. Clarísimo. En la medida que ese número va incrementándose, va a ir incrementándose el número de que ingresan a CTI. Pero lo peor acá es que los números no reflejan la realidad porque son siempre tardíos. Claro. claro. ¿A qué me refiero? Lo que yo detecto hoy es lo que sucedió hace cinco días atrás. Exacto. Y lo que va a ocurrir en relación al CTI, en relación al, al comienzo de las enfermedades, ocurre generalmente una semana después a 10 días después. El que enferma por COVID, generalmente los la proporción, por suerte menor, pero proporcional al fin, que va a CTI, va 10 días después. Por tanto, los nuevos casos de hoy van a generar Ingreso a CTI dentro de 10 días. Esto para tener una noción Bien. de que eh, lo que estamos viendo siempre es un reflejo tardío de lo que está ocurriendo. Pregunta Ana María de Colón. Cuando se toma un anticoagulante como la transamina, ¿se puede vacunar? Y Soledad, que nos había dicho que tenía problemas eh, autoinmunes, dice Patergia... Sjogren, glaucoma, y que mayor de 70 años. Eh, si sí es mejor no vacunarse. Si tiene hepatergia, yo sí. le diría que no. No se vacuna, entonces. Con glaucoma no hay problema, con Sjogren tampoco. Gerardo y Alicia dicen, de todas las muertes ahora son... Doctor, todas las muertes ahora son coronavirus. El hambre o la mala calidad y cantidad de alimentación afectará más a estas poblaciones más pobres, miserables, como Brasil... Dentro del ARN, que hay ADN, dice, si tenemos anticuerpos, reconocen que no debe vacunarse hasta más de seis meses, no necesitamos tantas vacunas, se descubrieron ahora 600 mutaciones, solo la Sputnik y Sinovac tienen virus inertes, las demás tienen extrañas y secretas modificaciones de ADN. No, no. Eh... Primero, eh, el virus es ARN. Sí. Segundo, la vacuna que tiene o que usa el ARN es la Pfizer. Las otras, no. Segundo, el ARN mensajero es un ARN modificado y se sabe perfectamente su eh, secuencia genética eh, genética, de forma tal, y se sabe cómo fue este, modificado, y se sabe que cuando ingresa a la célula produce, dentro de la célula, la proteína Spike, exclusivamente la proteína Spike, que es la que genera eh, la reacción inmunológica necesaria para defendernos, sin posibilidad ninguna de ingresar al núcleo celular ni de transformar ni tocar el ADN original de la persona eh, yo no sé cómo se informó esa per eh, eh, eh, pero se conoce al milímetro cada uno de los detalles de la composición del ARN mensajero que se utiliza para eh, la vacuna de Pfizer eh, ¿qué otra pregunta fue ahí? Que fueron varias en, en una no creo que esas fueron ¿eh? la, de, sí. la del anticoagulante no entendí qué anticoagulante fue. Ya le digo. Mientras le voy leyendo un mensaje de Mario del Hipódromo que dice tiene razón el doctor, están priorizando más la economía que la salud de la gente. Transamina es el anticoagulante. Yo creo que no tiene inconveniente. Ahora, eh, no me queda me queda muy claro a ver, déjame ver una cosa porque eh... no, no no, no eh, la, eh, ya, no entiendo por qué toma transamina la transamina no es un anticoagulante ah, bueno uh -huh. eh, ¿de dónde sacaron eso? no sé Este, ¿por qué toma eso? ¿Qué patología tiene? Pero no claro. Es un, eh, la transamina. Es un es llamado antifibrinolítico, o es sea, al revés. Es un procoagulante. No no entiendo de dónde Que llame de vuelta a ver si realmente como anticoagulante lo que ver, está tomando Ana María, la transamina aclare, porque... sí. y qué patología es la que tiene porque la verdad que no no no no me lo explico bien bien en redondeando mientras esperamos a ver si viene rápido esa consulta eh, porque se insiste mucho en quienes cuestionan estamos hablando de, de aspectos puntuales de números pero usted lo mencionaba doctor el tema de la del agravamiento del panorama que genera el coronavirus respecto a la gripe no porque hay quienes siguen sosteniendo que es igual de letal que una gripe común no no no Esa es una gran falsedad que, que se... Es una a... gran falsedad. Primero porque tiene mayor mortalidad. Y segundo porque tiene mucha mayor penetrancia uh -huh. en la sociedad. Una epidemia... Las epidemias de gripe varían en su penetrancia en la sociedad dependiendo de, justamente, la variación antigénica o de un salto antigénico. Uh -huh. El salto antigénico es cuando nosotros no reconocemos en absoluto al nuevo virus y ahí sí tiene eh, expresión pandémica, como fue la gripe española del 18 o como fueron algunas de las epidemias recientes. Eh, la gran mayoría de las epidemias gripales son por variaciones antigénicas menores que casi todo el mundo reconoce el virus y por tanto afecta nada más que un porcentaje bajo de la población. En cambio, en este caso, este coronavirus, nadie de la población lo puede reconocer porque jamás tomó contacto con él y las posibilidades de infectar a la población son elevadísimas. No. Así que son elevadísimas con mayor morbimortalidad. Álvaro, dice Ana María de Colón, que era la del anticoagulante, que se lo dan porque le tienen que sacar el útero y se lo dan para que no forme coágulos y hemorragias. Al revés, para que no... Es un antihemorrágico la transamérica. Ahí Ahí está. Es al revés, no es un anticoagulante. Es antihemorrágico claro. Uh -huh. eh, y hay que tener precaución en su uso. No, no creo que tenga nada que ver con la vacuna, este, pero eh, tampoco es para tomarlo de por vida. Es decir, no no, no sé, eso tendría que consultarlo con el hematólogo. Por, la por, lo que por decir, su situación particular, no en el caso de la vacuna, que creo que no tiene absolutamente nada que ver Bien. con la transamina y puede vacunarse sin problema otra pregunta eh, héctor pregunta y tomando satelto con x al principio mínima dosis diaria satelto saleto si sí, ese sí es un anticoagulante mínima dosis diaria se puede vacunar eh, yo calculo que sí eh, es una es una vacuna intramuscular lo que creo que hay que hacer una buena compresión del brazo prolongada después de la de inyección, porque el riesgo es que haga un hematoma en el uh -huh. lugar de la inyección. Uh -huh. O sea que eso se lo tiene que decir a los vacunadores. Eso ¿no? se, eso lo tiene que hablar directamente con su médico tratante, médico. porque a veces lo que se hace es suspender durante 24 horas el anticoagulante, se vacune y después sigue tomando el anticoagulante. Ahí está. Bien. Doctor, una última para ir redondeando. Hemos abusado de, de su tiempo y se ve además la cantidad de de preguntas que se genera la gente, eh, Aurora de la Unión dice, "Tengo 72 años, soy alérgica a la penicilina, ¿puedo vacunarme?" pregunta, le envía saludos. Sí, que se vacune tranquila también. Bien, bien. Bueno, dejamos por acá, es bien. evidente que la gente necesita bien. un lugar donde consultar, ¿eh? Exacto. Porque a uno lógicamente le sale la fácil decir, "Bueno, tienes que ir a hablar con tu médico", pero, pero no siempre conseguir médico, claro, claro. no conseguís número para ahora y y la agenda y todo lo demás. Sí. Así que bueno. vacuna, tapabocas, todo lo demás sigue, distanciamiento, ventilación por unos meses más, este, y más allá de las vacunas, todo eso sigue. Yo creo que es muy importante las medidas además de la vacuna que es muy importante, todas las medidas de aislamiento social. Lamentablemente mm -hmm. y con el conociendo el daño que genera emocional, porque no es menor el daño emocional que genera el aislamiento. Pero el quedarse en casa no dejó de ser cierto. Hay que quedarse quieto en casa con el menor número de contactos posibles. Uh -huh. No hay otra forma por el momento de parar esto. No existe uh -huh. otra forma. Entonces, si la población de esto no toma conciencia, no podemos eh, eh, no podemos esperar otra cosa que esto siga. Y todavía peor, que de, eh, exista otra la posibilidad de una mutación facilitada por los con nuevos contagios, de forma tal que tenemos que quedarnos en casa, no tenemos más remedio. Uh -huh. Mhm, Eso sí que no hay más remedio, tal cual el viejo dicho. Ahora sí una última porque nos llega desde Buenos Aires que están escuchando vía internet si se pueden distintas variantes de realidades que se para ver si se pueden vacunar con EPOC, diabético, hipertenso, mayores de 60 años con estos cuadros justamente son los que más, más se, tienen se tienen que vacunar bien. bien y lo que también debe saber la población es que la respuesta inmunitaria frente a las vacunas no es igual en los jóvenes que en los adultos en los jóvenes organismos fuertes tienen mayor capacidad de respuesta inmunitaria que las personas de mayor edad por tanto Eh, la vacunación en las personas de mayor edad eh, pueden posibilitar incluso cierto grado de reinfección posterior. Uh -huh. Por tanto, a pesar de que se vacunen, sobre todo las personas de edad, tienen que seguir manteniendo cierto grado de aislamiento social, todo lo que se pueda, hasta que realmente la epidemia desaparezca o por lo menos disminuya sustancialmente. Claro. ¿Está? Uh -huh. Esto es crítico. Eh, yo si hay algo le critico al gobierno es no haber tomado todas estas medidas allá uh -huh. por diciembre para que no comenzara la curva exponencial que se veía venir. Claro. Además, con y esto este... no es simplemente la aparición de la variante P1, uh -huh. que también influye. Uh -huh. Esto es el resultado de haber perdido temor a esta sepa, a este germen tan particular sí, sí, sí. como es... Y este... viene turismo ahora, yo no sé qué va a pasar en turismo. Hay otra Pero hay, ahí, ¿no? hay cosas absurdas, yo escuché sí. al ministro de, de, de turismo de turismo sí. diciendo que todo el mundo fuera a, a vacacionar sin problema, que las sí. termas iban a estar abiertas, sí. y la semana siguiente causaron sí. las termas. Los propios intendentes están pidiendo que, que no, no viaje la gente como la fluja. Pero flu... es increíble. Sí. sí. Bueno, es, es un turismo para pasarse en casa, Exacto. quietito hagamos un, un viaje introspectivo de, de nuestro núcleo familiar eh, una última bueno desde en boca hay mucha gente, no podríamos hacer toda la mañana doctor, sí. re, ratificar, porque alguien nos pregunta Margot, mayor de 82 años con alergias importantes dicen a la aspirina, muchos alimentos usted dijo que igual le, le, vale la pena la vacunación eh, Las personas alérgicas mm. pueden hacer alguna reacción alérgica. Mm. Hay un protocolo específico para el tratamiento en el caso de que eso ocurra. Claro. Eh, es decir, que aún en el caso de una reacción alérgica grave que son difíciles hay protocolos de tratamiento mm -hmm. que puede llegar a ocurrir Puede llegar a ocurrir, pero la frecuencia es bajísima y vuelvo a insistir, acá lo que importa es mirar lo que uno pone en un plato de la balanza y en claro, la otra. Claro. Uno es un riesgo que está en el orden de decenas por millón y otro en cientos por mil. ¿Me claro. explico? Sí, correcto. Doctor, le... Quedamos muy agradecidos de esto cómo van, desde incluso desde el exterior llegan preguntas y lo vamos a estar convocando, molestando con cierta frecuencia en este panorama, ¿eh? Yo encantado de contribuir porque realmente digo, creo que todo el mundo tiene que meter el hombro como dice el presidente Este, a pesar de que le dijo mal a la gente, porque en realidad todo el mundo brazos. quiere meter el hombro, lo que pasa es que la agenda la que estaba mal. Exacto, exacto. Todo el mundo quería meter el hombro sí, bueno. y quiere meter el hombro. Lo que importa es que todo el mundo quiera meter el hombro, eso es lo importante. Claro. ¿no? Doctor Álvaro Díaz Berenguer, muchas gracias, hasta la próxima. Dale, nos vemos. Chao. Gracias a ustedes.